Hola, muchas gracias por acompañarnos. Es 15 de marzo, es lunes, y hoy vamos a tener cielos despejados en casi todo el país. En zonas aisladas del Cantábrico y en los Pirineos puede llover débilmente. Hoy comienzan a elegir primer ministro en los Países Bajos. Elecciones generales en tres tramos, lunes, martes y miércoles, con las urnas abiertas para renovar el Parlamento. Las primeras generales en la Unión Europea. En Alemania estrenan ciclo electoral también. En septiembre renuevan Bundestag y elegirán primer ministro. Y el primer test de este año para el partido de Angela Merkel no ha ido bien. Así que empiezan a sonar ya las alarmas en la CDU. Corresponsal en Alemania, Gabriel Herrero, buenos días. Buenos días, todo según lo previsto, incluso el batacazo de la CDU. Toca mínimos históricos y llega a perder más de seis puntos en Palatinado. Ha e m p e z a d o la gestión de la pandemia y los escándalos de corrupción. l o s votantes no han olvidado que rige tolerancia cero, dice el secretario general. Puede, pero también ha influido el voto por correo, que Se ha disparado por la pandemia y ha sido anterior a los escándalos. Y estamos a seis meses de las elecciones generales, con Merkel de salida y con un presidente, Armil n Ashet, c cuya candidatura a canciller está todavía por decidir, aunque no hay señales de contestación interna a su liderazgo. Muy distinto al ascenso de los verdes. Suman votos, ganan por tercera vez en Baden y apuntalan sus posibilidades de entrar en el gobierno federal. También en tiempos difíciles, en tiempos de c r i s i s Podemos ganar elecciones, dice su colíder Berbock. Los socialdemócratas mantienen el gobierno en palatinado, pero pierden apoyos, más incluso que la ultraderecha, que sigue desangrándose por sus peleas internas. María José Grau, buenos días. Buenos días. Y Ciudadanos somete hoy su futuro examen en la Ejecutiva Nacional. Con una doble incertidumbre. Por un lado, los abandonos para engrosar las filas populares. Escuchamos a Teodoro García Fea y Edmundo Val. Las puertas del Partido Popular deben estar abiertas para unir.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 Y por otro lado, las encuestas que en Madrid dejarían sin representación al partido de Inés Arrimadas, cuya estrategia en Murcia con esa moción fallida se vio cuestionada por los malos resultados en las elecciones catalanas. Hoy la mesa de la Asamblea de Madrid decide si recurre a la decisión de la justicia de mantener las elecciones el 4 de mayo. Tras dos días de deliberación, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón a Isabel Díaz Ayuso y rechaza las medidas cautelares de los letrados de la Cámara que alegaban que las mociones de censura de Más Madrid y PSOE eran válidas porque la Cámara no se había disuelto. Hasta la publicación en el boletín oficial del decreto de la presidenta. La semana comienza con un alivio de restricciones ante unos datos que auguran una ligera mejora sanitaria. Aunque hay que esperar a que las cifras del Ministerio de Sanidad confirmen a lo largo de estas semanas y se consolida esa tendencia a la baja que vimos el viernes, con 130 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas. Este lunes, el comercio no esencial y la hostelería de Cataluña, la comunidad valenciana o La Rioja y Baleares relajan las restricciones. Y hoy, las mañanas de Radio Nacional de España, despliega todo su potencial para analizar la guerra de Siria, 10 años después de su estallido. Abrimos una v e n Abrimos una ventana con nuestros corresponsales y enviados especiales para explicar todas las aristas de este conflicto, con testimonios, la situación actual y la grave crisis migratoria en Europa. A partir de las 7 y media, las 6 y media en Canarias, Francisco Otero, de Médicos Sin Fronteras en Siria, nos contará las secuelas que ha dejado en la población esta guerra con un balance de medio millón de muertos y 12 millones de desplazados. Gracias, s Andrade Miguel. Y en la agenda judicial, dos declaraciones: la de Juan Carlos Monedero por el caso Neurona, la de Ángela Cebes como testigo en el caso Barcelán. Enseguida se lo contamos. Y en los deportes, el Barça cierra. Este lunes, la jornada número 27 en Primera División, recibe el colista Lucas García. Que aunque parezca raro, se juega hoy lunes un partido que cierra la jornada 27 en primera, Barça Huesca, a las 9 de la noche. Oportunidad para los culés de recortar distancias en la tabla con el Atlético de Madrid, que es el líder. Anoche, recortar la victoria del Sevilla en el d e r b i frente al Betis por 1-0 gracias al gol de Enne s i r i En segunda, hoy tenemos un partido a las 7, Almería Alcorcón. Como decimos, en una semana marcada por la Champions, mañana martes será el turno para el Real Madrid y el miércoles para el Atlético. Hoy, además, conoceremos la convocatoria. de Luis Enrique de cara a los partidos de clasificación para el Mundial, que la selección española jugará la semana que viene frente a Grecia, Georgia y Kosovo. A punto de dar y cinco. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Servicio de búsqueda. Desde Radio Nacional de España se pide la colaboración ciudadana para localizar a Andreu Carrer Speiro, de 28 años, desaparecido el día 13 de abril de 2020 en Gandía, Valencia. Si tiene alguna información, puede enviar una nota de voz al 696-626-606. Además, en rtv.es/servicio barra de búsqueda dispone de la imagen de esta persona desaparecida. Radio Nacional de España España a las 7. Iñigo Alfonso Esta semana se inicia un ligero alivio de las restricciones en Cataluña, La Rioja, Comunidad Valenciana y Baleares, a las puertas del cierre perimetral del puente de San José. Las últimas previsiones apuntan a una ligera mejora de los datos de la pandemia congelados desde el viernes. Daniel Bermejo, buenos días. Buenos días. Esta tarde conoceremos la actualización de esos datos que el viernes dejaron la incidencia en 130 casos por 100.000 habitantes. La tendencia de contagios sigue siendo descendente, aunque de forma cada vez más lenta. Sanidad indica que estamos entrando en un valle a tenor del dato de la incidencia. siete días, por lo que no se esperan grandes bajadas ni subidas repentinas de casos. Las cifras de las comunidades que informan en fin de semana siguen en esa línea. Cataluña vuelve a niveles de diciembre, Andalucía baja del millar de casos y Madrid desciende hasta el medio millar en las últimas 24 horas. También hay que reseñar un pequeño aumento de ingresos hospitalarios, hospitalarios en Murcia y la subida en Euskadi de medio punto en la positividad de las pruebas, aunque sigue por debajo del 5%. Capítulo aparte, para las ciudades autónomas, Melilla cumple ahora. Un mes encabezando la tasa de incidencia, actualmente en 430 por 100.000 habitantes, más del doble de la media nacional. Ceuta, por su parte, mantiene una alta presión en la SUCI, con un 53% de las camas dedicadas al COVID. En cuanto a la campaña de vacunación, el Gobierno mantiene su compromiso de alcanzar la inmunidad de rebaño en verano. Lo ha señalado el ministro de Ciencia, Pedro Duque, en el programa especial de No es un día cualquiera en el CSIC. Todos en la Unión Europea pensamos que a final del verano, con ese porcentaje del 70% de personas. De mayores de 19 años vacunadas. Hoy, altos cargos de la EMA y de la OMS comparecen en el Europarlamento para informar sobre la eficacia de las vacunas actuales contra las variantes del coronavirus. Además, España todavía debe decidir si aplica o no la de AstraZeneca a mayores de 55 años. Y la comunidad de Madrid se encamina hacia unas nuevas elecciones el 4 de mayo. Llamamos a la participación en el proceso electoral y estoy, estoy dispuesto, estamos dispuestos a hacernos cargo. Del gobierno de Madrid. Y los candidatos como Ángel Gabilondo por el PSOE, Mónica García de, de Más Madrid, a pesar de las mociones de censura que han presentado, entran ya en pre-campaña después de que la justicia haya respaldado las elecciones. Ahora la mesa de la Asamblea decide hoy si recurre o no esta decisión judicial. Un escenario de adelanto de elecciones, de crisis en el partido que aboca a ciudadanos a debatir su futuro. Mónica Maruenda. Buenos días. La Ejecutiva Nacional de Ciudadanos se va a reunir este lunes en un escenario de división. Inés Arrimadas va a tener que lidiar con las críticas internacionales. Internas. Uno de los fundadores de Ciudadanos, Francesc de Carreras, pide que la líder asuma responsabilidades y deje paso a otros miembros, como Luis Garicano, Francisco Igea o Edmundo Val, porque según De Carreras, el partido está en caída libre. Encuestas publicadas este sábado apuntan que la Formación Naranja se quedaría fuera de la Asamblea Madrileña tras las elecciones de mayo. Pesan las previsiones, también las des deserciones. La moción de Murcia se ha truncado por el paso atrás de tres miembros de Ciudadanos que se han unido al PP. Y este domingo, quien fuera s e c r e t a r i o El secretario de Organización de los Naranja, Fran Herbías, se ha unido también a las filas populares. Le vamos a preguntar por esta decisión a las ocho y media. El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Val, le acusa de dejarse comprar por el PP. Personas que se metieron en la política no para defender la honradez y la limpieza, porque se van al partido de Bárcenas, se van al partido de la Caja B. Mientras Genova anima a los militantes de Ciudadanos a sumarse a su proyecto y en Murcia, la moción contra el PP necesita un voto más para salir adelante. Hoy vamos a estar pendientes de Vox. Veremos si alguno de los expulsados del partido se suma a esta iniciativa. Y hoy se retoma el juicio por la reforma de la sede del Partido Popular y, y su presunta financiación con fondos de la Caja B del partido. Este lunes comparece como testigo Ángela Cebes, el primero de los exsecretarios generales de la formación que van a pasar por la Audiencia Nacional. Teresa Coto. Era el secretario general del Partido Popular cuando se reformó. Formó la sede nacional de la formación. Así que Ángela c e v e s comparece como testigo para declarar sobre cómo se pagó la obra y en caso de que una parte se abonara en dinero negro, si estaba al corriente. El entonces gerente, Luis Bárcenas, ha sembrado así la duda en el juicio. Álvaro, no sé si lo consultó con el secretario general, porque es cierto que Ángela c e v e s que era el secretario general, conoció, como he dicho, la presentación y sabía que se iba a hacer la obra. Si él concretamente le dijo a Ángela c e v e s Que una parte la iba a pagar con fondos de, de la Caja B, no lo desconozco. Los supuestos pagos en B que se juzgan son de 2008, su último año en la Secretaría General. Al también exministro del Interior y de Justicia se le preguntará además si recibió sobresueltos en B, como asegura Bárcenas, y si participó en la compra de acciones de libertad digital. Acedes es el último de la tanda de siete testigos que hoy comparecen en el juicio. Entre ellos también figura el exsenador popular Luis Fraga, sobrino del fundador de la Formación Manuel Fraga, y amigo. Cercano a Bárcenas, que le ayudó a invertir fondos que también tenía en cuentas suizas. En la fase de investigación, Fraga ya reconoció pagos en negro para sufragar campañas electorales y dio por veraces los apuntes sobre la supuesta caja B del PP. El tribunal escuchará la próxima semana a los expresidentes Aznar y Rajoy como testigos. Y el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, presta declaración ante el juez que investiga el caso Neurona. La policía le señala como autor de una factura falsa para justificar que recibió 26.600 euros de la. Consultora contratada para las elecciones de abril de 2019. Las 7 y 11, 6 y 11 en Canarias. Hace un año Felipe VI tomaba las primeras decisiones para distanciarse de la cuestionada gestión de las finanzas del rey emérito, la renuncia a su herencia y la retirada de la asignación económica. Lucía y Este. Con España entera sumida en el silencio y el miedo por la pandemia, solo unas horas después de la entrada en vigor del estado de alarma, el Palacio de la Zarzuela emitía por sorpresa un extenso comunicado inusualmente duro en el que se anunciaba que Felipe VI renunciaba a la herencia de su padre y le retiraba el sueldo público que recibía. Se trataba de marcar distancias con Juan Carlos I después de la información de The Telegraph, según la cual Dos de las fundaciones offshore, Lucum y z a g a z k a que se le atribuyen al emérito, tenían como beneficiario al actual jefe del Estado. El contundente comunicado de Casa Real ese domingo 15 de marzo de 2020 intentaba poner en un cortafuegos entre Felipe VI y Juan Carlos I, quien, por cierto, explicaba personalmente en el último punto que su hijo no tenía conocimiento de esas operaciones. Un año después, el emérito vive fuera de España. Hay tres investigaciones judiciales abiertas sobre sus finanzas y ha hecho dos regularizaciones con Hacienda de 700.000 y 4 millones de euros. Esta situación es insostenible para algunos representantes políticos que piden mayor transparencia y una denominada ley de la corona. El Gobierno pide reflexión y paciencia. Carmen Calvo es la vicepresidenta primera. Un asunto como este requiere también un poco de calma, si acaso sea. Unas semanas, unos meses. En ello estamos, además, por deseo también del rey Felipe VI. De lo que no hay duda es que estas decisiones adoptadas por Felipe VI sobre Juan Carlos I han supuesto un alejamiento entre padre e hijo con el consiguiente desgaste emocional. <risa> 10 años después del estallido de la guerra en Siria, analizamos hoy en la radio las consecuencias de un conflicto que ha desembocado en una gravísima crisis de refugiados que Europa todavía no ha conseguido solucionar. Italia fue el principal destino de cientos de miles de refugiados que se lanzaban al mar desesperados. Sus costas han sido escenario de tragedias. Otros han llegado con vida. Corresponsal en Roma, Jordi Barcia. Se llama Abdu, tiene 27 años y vive en un piso compartido en Roma. Estudia en la universidad, habla casi todos los días con sus padres y no ve el momento. De trabajar para poder pagarse un alquiler y poder vivir por fin solo. Hasta aquí puede ser la historia de cualquier joven en una gran ciudad, pero la historia de Abdullahad y u n e s es diferente. Escapó de Alepo cuando tenía 24 años y pasó año y medio en un campo de refugiados en el Líbano. Desde allí llegó a Roma en el corredor humanitario organizado por la ONG católica Comunidad de Sant'Egidio. Ahora puedo decir que estoy contento. Después de todo lo que he pasado, estoy mejor, decía Abdu. Hago lo que me gusta, voy a la universidad. En Siria hice la carrera de dentista y ahora estoy estudiando para convalidar mi título. Tardaré. Uno o dos años, espero. Sigue en contacto con Siria, pero sabe que su futuro está en Italia. No se puede volver. Con esta guerra, esta destrucción tan terrible, es muy difícil volver. Mi familia sigue en Siria. Hablo con ellos casi todos los días. Es una situación terrible porque al ir a comprar no saben si se van a encontrar lo que necesitan. De Desde 2016, la comunidad de Sant'Egidio ha traído a Roma a casi 3.000 refugiados sirios y del Cuerno de África. Les ayudan a aprender italiano, a buscar una vivienda, a estudiar o encontrar trabajo. Así que Abdu no ha tenido que jugarse la vida en el Mediterráneo como han hecho y siguen haciendo muchos otros compatriotas. Piensan e l día en que pueda ganarse la vida sabiendo que los suyos también pueden salir adelante. Y poco a poco, el gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Como, va perdiendo apoyos a la vez Que aumentan las mujeres que denuncian acoso sexual. Corresponsal en Washington, Fran Sevilla. Buenos días. Hola, buenos días. Crece la presión desde todos los ángulos sobre el gobernador de Nueva York para que dimita después de que una séptima mujer se haya sumado a las que le acusan de abusos, comportamientos y aproximaciones inapropiadas. Las principales figuras del Partido Demócrata le exigen que renuncie. Biden ha dicho que la investigación está abierta y que espera a ver los resultados. La, está en el la última en sumarse a las peticiones. De dimisión, aunque expresándolo de forma indirecta, ha sido la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Lo que estas mujeres han dicho debe ser tratado con respeto. Son acusaciones creíbles y serias, decía Pelosi. Desde que una primera mujer denunció públicamente a Andrew Cuomo hace tres semanas, se han ido sumando las acusaciones, pero a pesar de la presión, el gobernador lo sigue negando y ha reiterado que no va a dimitir. No voy a resignar. イニゴ・アフォンソ。Sony16、vamos a saber cómo se despierta el país。Empezamos por Galicia。 Hay 10 grados de temperatura en Pontevedra, Coruña y Ferrol, 6. En Santiago, Lugo y Obrense, 4, la mínima. Solo 9 municipios pequeños tienen desde hoy límites a la movilidad para controlar la pandemia. Sanidad podría ampliar además mañana el horario de apertura de la hostelería. Ahora solo puede trabajar hasta las 6 de la tarde. Arranca la mañana en Asturias. Cielos con nubes y claros, 7 grados en Oviedo, 6 en Avilés y Gijón. El, los contagios bajan del centenar en Asturias, pero la presión en las UCI es la cuarta más elevada de España. En un solo día se h a llegado a inocular 3.200 dosis de vacuna. Y ahora estamos en Cantabria. Los cielos en Cantabria con nubes y claros. Hasta ahora tenemos 8 grados de temperatura en Santander, 7 en Torrelavega y 1 grado en Reynosa. Sigue bajando la incidencia de COVID-19 en la comunidad autónoma, con 94 casos por cada 100.000 habitantes. En las últimas horas se han detectado 26 nuevos positivos y no ha habido que lamentar fallecidos. Nos vamos al País Vasco. Con 8 grados en Bilbao, 10 en San Sebastián, 6 en Vitoria Gasteiz y los cielos n u b o s o s Y desde hoy y hasta dentro de un mes, las escaleras del mercado de la ribera de Bilbao. Se transforman en un elemento musicolorista. Al pisarlas, emitirán una vibración relacionada con un color que, a su vez, va a reproducir sonidos de campanas, de piano, de charaparta o de saxo. Es uno de los proyectos seleccionados por el Ayuntamiento dentro del Plan Bilbao-Ahorrera 2020. Y en Navarra. Amanece con cielo nuboso, 6 grados en Pamplona, 7 en Tudela. Dirección y comité de empresa de la firma M. Torres han pactado el expediente de regulación de empleo que finalmente deja 112 despidos. 64 en Navarra, 48 en Murcia. Se mejoran las indemnizaciones y las prejubilaciones llegarán a partir de los 59. Nos vamos a La Rioja. Aquí tenemos nubes y claros, 7 grados en Logroño. La Rioja continúa con la desescalada. Hoy se alivian algunas medidas como la ampliación de aforos en la hostelería, los gimnasios o centros deportivos. En Logroño, hoy también se comenzará a vacunar a Mayores de 95 años. En las últimas 24 horas se han registrado solo 17 positivos. Y estamos en Aragón. Con intervalos nubosos, 7 grados en Zaragoza, 5 en Huesca y 1 bajo c en r o e Teruel. La policía local de Zaragoza ha interpuesto este fin de semana un total de 589 denuncias por infracciones a la normativa sanitaria de control de la pandemia. De ellas, casi 300 han sido en la zona del de tubo de la capital aragonesa y dos tercios han sido por no portar la mascarilla y fumar sin cumplir la normativa. Amanece en Cataluña. Con más claros que n o n u b e s tenemos 9 grados en Barcelona, 7 en Tarragona, 4 en Girona, 2 en Lleida. El grupo Biocom, encargado de los informes diarios sobre los datos de la COVID, alerta de que en, las, en zonas de la Cataluña Central y en Lleida hace semanas que no mejoran las cifras y que se detectan entre 30 y 40 casos diarios. Certifican también un cierto empeoramiento en la zona metropolitana norte. Hoy recordemos, se relajan las restricciones en Cataluña. ¿Cómo están las Islas Baleares? Aquí amanece con nubes y claros, 10 grados en Palma y Mahón, 8 en Ibiza. Hoy se inicia la reapertura de interiores en bares y restaurantes De Mallorca y Formentera y de las terrazas en Ibiza. Todo ello mientras los vuelos inicialmente previstos para viajar de Alemania a Mallorca en Semana Santa han agotado sus plazas y las compañías aéreas germanas anuncian que reforzarán las frecuencias. ¿Y en la comunidad valenciana? Cielos poco nubosos, atención al viento que soplará con rachas muy fuertes en el interior norte de Castellón. Hasta ahora 10 grados en Valencia y 8 en Alicante, Castellón. Sanidad inicia hoy la campaña para vacunar al personal docente de menos de 55 años que contempla administrar las dosis de AstraZeneca a 116.000 personas en 6 días. Es el ensayo para la vacunación masiva que arrancará en el mes de abril. Nos vamos a la región de Murcia. Aquí, cielos poco n u b o s o s en estos momentos, 10 grados en Murcia y 8 en Cartagena y Lorca. Hoy se dará a conocer la fecha en la que se debatirá la moción de censura y también si está Contará finalmente con el apoyo de los tres diputados de Vox expulsados del partido, que ofrecen una rueda de prensa. A p s o e y Ciudadanos, les falta solamente un voto para que pro prospere la moción. ¿Y en Andalucía? Con el cielo despejado: seis grados en Granada, ocho en Córdoba, n u en v e e Jaén, d i en z e Cádiz, o n c en e Huelva, Málaga y Almería, d o c en e Sevilla. Inés Arrimadas va a incorporar al coordinador andaluz Juan Marín en el núcleo duro de Ciudadanos. Es una de las novedades que se espera de la reunión de hoy, con la que buscará reforzar la cohesión interna y responder a l Ofensiva del PP que quiere captar cargos de ciudadanos. Nos vamos a Ceuta. Amanecemos con cielos cubiertos y 16 grados. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, asegura que Ceuta está en disposición de alcanzar la inmunidad de grupo en un plazo de cuatro meses y llegan las vacunas necesarias. Hasta el momento solo se han recibido 9.190 dosis, de las que se han administrado más del 93%, un porcentaje de efectividad que coloca a la ciudad en el primer lugar del ranking nacional, aunque muy lejos de alcanzar la vacunación del 70% de la población. Y ahora en Melilla. Amanece con los cielos con intervalos n u b o s o s y temperaturas de 13 de mínima y 18 de máxima. A la espera de nuevas medidas y restricciones que se publicarán en el día de hoy, Melilla continúa siendo una de las regiones con mayor incidencia acumulada en el país, al alcanzar este fin de semana los 477 contagios de coronavirus, con 51 nuevos contagios. Y ahora nos vamos a Extremadura. Cielo despejado, 6 grados en Badajoz, 8 en c á c e r e s y Mérida. Extremadura extiende las restricciones del 17 de marzo al 9 de abril de manera ininterrumpida. En ese periodo están incluidos el puente de San José y la Semana Santa. La Junta toma esta decisión por el incremento leve de contagios por coronavirus. Y ahora estamos en las Islas Canarias. Tenemos intervalos n u b o s o s en el norte de las islas, en el resto despejado. Hasta ahora 11 grados en Valverde, 15 en Arrecife, 16 en Santa Cruz de la Palma y Puerto del Rosario, 17 grados en las Palmas de g r a n c a s Canarias, Santa Cruz de Tenerife y San Sebastián de la Gomera. La situación de los inmigrantes acogidos en los macrocampamentos sigue generando protestas por las malas condiciones de estas instalaciones, especialmente en las raíces en Tenerife. Después de las manifestaciones de este fin de semana, hoy el diputado del Común de Canarias se reúne con representantes del Cabildo de Tenerife para analizar dicha situación. Volvemos a la península, Castilla-La Mancha. Cielos、sí, despejados: un grado en Cuenca, dos en Albacete, cuatro en Ciudad Real, cinco en Guadalajara y Toledo y seis grados en Talavera de la Reina.、Eh, En Valdepeñas, los sindicatos Comisiones sobre el s i u g t han convocado para hoy una marcha sindical para exigir el desbloqueo del convenio de vinícolas de Ciudad Real. Lo harán bajo el lema por un vino con futuro. Ahora vamos a Castilla y León. n d o n d e amanecemos con una mañana de heladas? Cielo despejado, la mínima en Burgos, tres grados bajo cero, un grado negativo en León, cero grados en Ávila, s e g o v i a y Soria, un grado positivo en Ponferrada y Zamora, dos en Valladolid, tres en Palencia y cinco en Salamanca. La coordinadora autonómica de Ciudadanos en Castilla y León, Jaima Villarro, e l Que forma parte de la Ejecutiva Nacional de su partido, lanzó anoche un duro comunicado contra el PP al que acusa de estar ejecutando un plan coordinado de voluntades a escala nacional para atraer a militantes de Ciudadanos hacia la formación conservadora. Y estamos en la Comunidad de Madrid. Pues aquí tenemos cielos despejados en la región y una temperatura en la capital de 5 grados. La Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid celebra hoy una reunión telemática en la que previsiblemente analizará y decidirá si recurre el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que respalda. La convocatoria de elecciones anticipadas el 4 de mayo en la comunidad. t e o d e m e a l s o e n l a c o q u i n c a i d a d Tras 10 años de carrera para el músico y compositor Miguel Tena, ha llegado el momento de cerrar una etapa, un punto y seguido que dará paso a nuevas aventuras profesionales. El tiempo en soledad que ha vivido en este 2020 ha llevado al cantante a plantearse el camino que quiere tomar con su música. Y con sus canciones. Canciones para el recuerdo. El disco que acaba de publicar recoge una selección de los temas que ha, que ha publicado en esta década, entre ellas este Con Dinero y Sin Dinero que estamos escuchando. Además, incluye el tema inédito Hambre de Piel, en el que habla de la soledad en tiempos de pandemia. Compraste una casa a crédito al final del bulevar. Ahora se la llevo el viento. Tu mujer voló detrás. Después de la vida. 何だ、何だ、何だ、何だ、何だ、何だ、何だ、何だ、 Pepe López Herradas, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Victoria del Sevilla en el d e r b i de la ciudad hispalense. 1-0, gol de n e s i d i en el Sánchez Tijuán. Acierto del delantero. Despiste de la zaga del Betis en un balón largo a la espalda de los defensas. Pellegrini, el técnico del Betis, lo comentaba. Ningún reproche para el equipo, ni en actitud, ni en fútbol, ni en gana, ni en competitividad, porque creo que lo hicimos bien. El fútbol tiene acciones que, que desgraciadamente, marcan los resultados. Creo que el gol de ellos. Pudimos haber hecho un poquito más, pero buscamos durante los 90 minutos un equipo que venía aquí a buscar los tres puntos, a ganar, y me gustó muchísimo la actitud del equipo y no tengo nada que, que reprochar. Con este Sevilla 1-B-0 t e se cerraba la jornada del domingo de fútbol y se cerraba también una mala racha del Sevilla. Lopetegui, el técnico sevillista, valoraba el esfuerzo de sus jugadores. Extraordinario, titánico, en muchísimas competiciones,、eh, a veces desde fuera no se, no se puede ver eso, quizás, pero yo sí. Y, Digamos, una temporada muy, muy dura, muy compleja, muy difícil,、eh, también bonita. Seguramente una temporada que no se va a repetir, donde jugamos partido cada 3-4 días desde el 18 de septiembre. Hay jugadores que están en el límite, bueno, tenemos que ser capaces de gestionar bien eso, elegir bien, recuperar bien de aquí a, a miércoles, ser capaces de, de hacer un once competitivo el miércoles en un, partido, en un partido importante. Pasado mañana ese partido importante, Sevilla Elche, partido aplazado. En los otros encuentros del domingo, el Granada venció 1-0 a la Real Sociedad. El Villarreal ganó 3-1 en Eibar y el Celta y el Athletic empataron a c e r o e n balaí dos. Hoy se completa la jornada con el Barça-Huesca. Partido el lunes para el equipo dirigido por Cuman. Un día raro, un lunes por la noche, pero bueno, que sabiendo todos los resultados que, que sabemos que tenemos que ganar para. Para luchar por, por ganar la liga. El Barcelona contra el Huesca. Germán García, buenos días. Buenos días. El Barça recibe esta noche al colista Huesca en un clima de ilusión renovada, tras la buena imagen mostrada en los últimos encuentros a pesar de la eliminación en la Champions League. Y es que el equipo ha visto c o m o el líder Atleti ha, cedido, ha ido cediendo puntos en las últimas jornadas y que una victoria hoy le situaría tan solo cuatro puntos del liderato, teniendo que visitar todavía el conjunto atlético, el Camp Nou. Esta misma mañana, Ronald Cuman facilitará la convocatoria. Con la novedad del central uruguayo Araujo, ya recuperado de sus molestias en el tobillo. Seguirán de baja los lesionados Piqué, Sergi, Roberto, Coutinho y a n Sufati. Por su parte, el Huesca llega con las dudas de Sandro y Mosquera, que viajan con el equipo, y su técnico José Rojo Pacheta medita jugar con una defensa de cinco. El partido esta noche a las nueve. Y en el ámbito institucional, hoy Joan Laporta depositará en la Liga de Fútbol Profesional el aval de 126 millones de euros necesario para convertirse oficialmente en presidente del Barça. Acto Que podría formalizarse el próximo miércoles. En la agenda de fútbol para esta semana, este mediodía, lista del seleccionador Luis Enrique para los partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar contra Grecia, Georgia y Kosovo. Liga de Campeones, mañana Real Madrid Atalanta. El miércoles Chelsea Atlético de Madrid. Del fin de semana, en segunda división, lo más destacado, el 2-0 del Sporting de Gijón. Al líder, el m a y o r q u el Sporting, junto con el Leganés, el Rayo y el Almería están en zona de promoción. El Leganés y el Rayo también han ganado sus partidos de esta jornada. El Almería juega esta tarde contra Alcorcón. David Gallego, el entrenador del Sporting, ayer en Tablero Deportivo comentaba la buena mezcla de jugadores veteranos con futbolistas de la cantera Sportinguista. Sí, que es verdad, sí que es verdad que, que si quieres tener proyectos tienes que tener una base importante de aquí、eh, compartidos. Y bueno, recién algunos empiezan en el mundo profesional. Contentos de, del trabajo que están realizando, la evolución que van teniendo, y creo que el club en e s e sentido lo está haciendo francamente bien. En la Liga Femenina, el Real Madrid se llevó el derby 0-1, gol de Sofía Jacobson para el Real Madrid, que sube al tercer puesto de la clasificación por detrás del Barça y del Levante. Fútbol Internacional, Cristiano Ronaldo marcó los tres goles con los que la Juventus ganó en el campo del Cagliari. El Atalanta, el rival del Madrid, mañana en Champions, ganó 3-1 al Especia. El Chelsea, el rival del Atlético, empató en el campo del Leeds United 0-0. En baloncesto Liga CB, el Real Madrid ganó en Vitoria al Vasconia por 11 puntos. El Madrid sigue líder, el Barça que ganó al Zaragoza el segundo y el Vasconia tercero. Para destacar también la victoria del Guipúzcoa ante el Valencia por 18 puntos y los triunfos de Estudiantes ante Bilbao, Manres ante a Fuenlabrada y Betis ante Andorra. En Fórmula 1 test de pretemporada, Marv Stappen con Red Bull el más rápido, Sainz. Tercero, Alonso, noveno. Atletismo, Diego García y María Pérez, campeones de España de 20 kilómetros marcha y mínima olímpica para los dos. En waterpolo, el Barceloneta, campeón de la Copa del Rey, ganó 9-3 al Barcelona, 17 títulos de Copa del Rey para el Barceloneta, los últimos nueve de manera consecutiva. Y en ciclismo, r o g l i c perdió en la última etapa por una caída a la París-Niza, el campeón fue el alemán Schattmann y Zaguirre, tercero, en la Tirreno Adriático, triunfo para p o g a c a r Landa, tercero. Las siete y media, seis y media en Canarias. España a las siete en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Hola, ¿qué tal siguen? Un año después de que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de coronavirus, hoy hace público un estudio sobre el origen de la enfermedad en la ciudad china de Wuhan, que, que ya saben, es considerado como el epicentro de la pandemia. Sandra de Miguel, buenos días. Buenos días. En las conclusiones previas, la OMS descartó que el origen del coronavirus iniciara en un laboratorio, como extendió el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en plena guerra comercial con China. A día de hoy, se sigue investigando si el coronavirus puede ser detectado en productos congelados del extranjero, Como mantiene China. En cambio, las muestras de sangre analizadas indican que el virus ya circulaba por el país asiático antes de diciembre de 2019, cuando dio la voz de alarma. Y Europa parece que camina a dos velocidades. Hoy comienza la reapertura en Portugal. En cambio, en Italia entran en vigor nuevas restricciones. Más de la mitad del país amanece en zona roja, lo que va a provocar el cierre de todos los negocios no esenciales y permitirá salir de casa solo por motivos de salud, laborales o de urgencia por un aumento grave de los contagios. En cambio, Portugal comienza su desescalada con r e g r e s Presencial en los primeros ciclos de enseñanza, la apertura de peluquerías y librerías. Las dudas sobre la vacuna de AstraZeneca llevan a, a enfrentar nuevas cancelaciones. Han decidido suspenderla por precaución Irlanda y los Países Bajos hasta el 28 de marzo por posibles efectos secundarios, buena parte trombos que se estudian en Dinamarca y Noruega tras la administración de la vacuna. Aquí en España, la Agencia del Medicamento, igual que la europea, señalan que es segura y no se pueden asociar a la vacuna. Y la vacunación continúa. Se han administrado más de 6.600.000 dosis y algo más del 3%. y Medio por ciento de la población está inmunizada en la comunidad valenciana. Comienzan hoy a vacunar a profesores. Valencia, Miquel Martínez. Este lunes se inicia la vacunación del sector educativo no universitario en la comunidad valenciana de personas menores de 55 años. El 78 por ciento del total a quienes administra la vacuna AstraZeneca, algo que se considera como un auténtico ensayo general de la vacunación masiva que se prevé para abril. Miquel Soler, secretario autonómico de Educación. Hasta el día 18,、eh, vacunamos a. ...al conjunto de la provincia de Valencia. Más el 25% de Alicante y Castellón, y después el fin de semana siguiente, el que acabaremos con el 100% de la a c i s t e n c i a a 120.000 personas apuntadas. Un millar de personas componen los 242 equipos que llevarán a cabo este proceso. Salimos al exterior. En Myanmar crece la represión del ejército contra los manifestantes en favor de restablecer la democracia. Al menos 38 personas han muerto por disparos de la policía en una nueva jornada sangrienta. Que deja más de 125 muertos tras el golpe de estado militar hace un mes, según los datos de la Asociación para la Asistencia. De presos políticos. La mayoría de las muertes se han producido en Rangún, la ciudad más poblada del país, donde en algunos barrios ha n establecido la ley marcial. Hoy está prevista una nueva comparecencia de Aung San Suu Kyi, la líder de facto del país, ante los tribunales. Está en arresto domiciliario desde el golpe de Estado y se espera que sigan aumentando los cargos contra ella. Y en el Reino Unido hacen frente a la crisis de seguridad después del uso de la fuerza en las concentraciones contra. La violencia de género que cometió presuntamente un policía. Justo cuando hoy se va a votar un proyecto de ley del gobierno que da más poderes a la policía para prohibir manifestaciones. Concentraciones que, según la policía metropolitana, suponían un riesgo para la salud. De momento, la jefa de Scotland Yard no ha querido dimitir pese a las críticas. Y suenan vientos de cambio en la política alemana. La CDU de Angela Merkel trata de digerir un duro revés en su primera derrota electoral a seis meses de las generales. Son los peores resultados en dos de los antiguos bastiones de los democristianos. Resultados que aumentan la presión ante las generales, impulsan a los verdes y apuntan a un amargo adiós de la canciller en un partido asediado por los últimos escándalos de corrupción y las Críticas por la gestión del coronavirus, mientras que en Italia Enrico Leta regresa a la primera línea política para liderar el Partido Democrático. Y acabamos de conocer los premiados en los Grammy. Otro multigalardonado en ediciones anteriores ha amenizado la espera de la vacuna interpretando esta pieza de baja. Se trata del afamado violonchelista Yo-Yo Ma, de origen chino. Ha interpretado esta suite número uno de Bach después de recibir la vacuna en Estados Unidos. En esos 15 minutos de espera para descartar cualquier efecto secundario, dice que lo ha hecho como agradecimiento por recibir esta vacuna. Hace un año que en sus redes sociales empezó a compartir sus piezas favoritas para violonchelo para hacer más llevadero el confinamiento. Aquellas canciones de confort acabaron por convertirse en un disco.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 Son las 7 y 35, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy se cumple el décimo aniversario del comienzo de una serie de protestas que acabaron en el peor conflicto internacional del siglo XXI, de lo que llevamos de siglo XXI. Diez años desde que esos primeros manifestantes fueron violentamente reprimidos por el régimen de Bashar al-Assad, en lo que fue el inicio, ya saben, de la guerra de Siria. Francisco Utero es coordinador general de Médicos Sin Fronteras en Siria. Hola Francisco, ¿qué tal? Buenos días.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 Son las 7 y 42, 6 y 42 en Canarias. ¿Cuántos Harvey Weinstein hay en el mundo laboral? Esta es la idea que se desprende de Asistan, s en la primera película de ficción de Kitty Green inspirada en el movimiento Me Too. Laura Barrachina, muy buenos días. Buenos días. Dice Kitty Green, la directora de Asistan, que quería hacer una película sobre lo que se siente en Hollywood cuando eres la más joven de una oficina. Aunque creo que no hace falta irse a Hollywood para sentirse así. En todo caso, The Assistant va de lo que durante tantos años ha pasado en la industria del cine estadounidense, con Harvey Weinstein como punta de lanza. The Assistant, que se puede y se debe ver en filming, retrata de forma magistral, con mínimos pero poderosos recursos, un día en la vida de un asistente de un productor al que no vemos. Él apenas pasa por la oficina, pero su arbitrariedad y sus abusos lo impregnan todo de indignidad. La cámara la sigue a ella por la oficina, a la asistente encarnada. Por Julia Garner. Ha terminado la universidad, sueña con ser productora y acaba de empezar a trabajar en esta oficina como chica para todo. Todo es todo. Abrir la oficina, ir a la tintorería, entretener a la mujer del gran productor cuando llama y no quieren que sepa que está en un hotel con chicas muy jóvenes a las que trae a la ciudad engañadas con la promesa de algún trabajo, un papel. El espectador apenas ve nada de eso, solo a la espléndida Julia Garner reaccionando ante la cámara a los abusos que ve y también padece. Y no es la única, obviamente, ahí está la cuestión. Todos los padecen: insultos, malos tratos, y si no los padecen, los conocen y todos siguen allí. Lo encubren, se encubren. Ese es el triste mensaje que ofrece de Asistan. Todos nos ponemos demasiado de perfil porque hemos aprendido esa triste lección de que siempre habrá alguien que venga a sustituir al que denuncia, al que se queja. Laura Barra China, esta tarde en el Ojo Crítico. Hemos llegado a las 8 menos cuarto, a las 7 menos cuarto en Canarias. Tiempo de más información aquí en la Radio Pública. Radio Nacional de España, Madrid. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hay 5 grados en el centro de la capital a esta hora. Enseguida actualizamos la información del tiempo. Pero antes les contamos que hoy, el día después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya avalado el adelanto electoral en la comunidad, se reúne la mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea, que fue quien presentó ese recurso contra la disolución de la Cámara y la convocatoria de comicios a lo largo del día. Por tanto, sabremos si decide recurrir o si lo hace algún grupo de momento. Quienes presentaron esas mociones de censura, más Madrid y PSOE, ya tienen la mirada puesta en el 4M. También hoy esperamos escuchar las primeras palabras de la presidenta Díaz Ayuso tras conocerse esa decisión. De momento su reacción ha sido vía Twitter y en unos minutos se la contamos. Pero esta tarde intervienen la Junta Directiva Regional y el Comité Ejecutivo del PP de Madrid. Sobre la crisis sanitaria, desde hoy hay restricciones a la movilidad. En una única zona básica de salud, Morata de Tajuña, se levantan las limitaciones para entrar o salir de determinadas áreas. En otras 15, es lo último de esta crisis sanitaria que también les actualizamos en unos minutos. Pero antes vamos a conocer cómo se circula e s t a h o r a en los principales accesos a Madrid. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenos días. Muy buenos días. Pues a esta hora ya retenciones en prácticamente todas las entradas a la capital. Destacamos el acceso por la A6 desde Las Rozas hasta el plantío por un alcance también especialmente c o m p l i c a d a La entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, la A42 en Parla y la A5 en Alcorcón. De la M40 destacamos el tramo de Vallecasa Coslada, sentido a 2 y Barrio de la Fortuna. en sentido A5 también densa, la M50 en Alcorcón en sentido norte. Gracias, pues vamos a conocer también el estado del tráfico en el interior de la ciudad de Madrid, Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento. c h a r a l c a z a r buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Elena? Aquí la circulación ha ido en aumento en las siguientes entradas: en Avenida de América, en la prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo, dirección centro y sobre todo en el oeste de M30, donde ya hablamos de tráfico lento en un largo recorrido que comprende Melancólicos y Puente de los Franceses, dirección A6. Seguimos también de cerca la evolución del tráfico de hora punta en Santa María de la Cabeza. Y en todo el arco este de M30, donde es lenta también la circulación entre Méndez Álvaro y el puente de ventas dirección norte. Y ahora sí, actualizamos la información del tiempo. ¿Qué nos espera en las próximas horas? En la Comunidad de Madrid, Agencia Estatal de Meteorología. Carlos Asensio, buenos días. Buenos días. Pues en la Comunidad de Madrid, en las próximas horas, nos espera una jornada bastante apacible. Cielos despejados. Será un día soleado de nuevo, con temperaturas máximas en ascenso, algo más ligero, eso sí, en la mitad sur de la comunidad. Traducimos a valores: 19 grados tendremos hoy en Aranjuez, 18 en Alcalá de Henares, Getafe Móstoles y San Sebastián de los Reyes, 17 en Madrid, 16 en Collado Villalba y 14 en n Navacerrada es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 12 minutos para las 8. Comenzamos. Radio Nacional de España. Madrid. En poco más de mes y medio, salvo que se presente algún recurso, hoy se reúne la mesa de la Diputación de la Asamblea y veremos、eh, si pasa algo en ese sentido. Pero de momento, la Comunidad de Madrid irá a elecciones. Con la mirada puesta ya en el 4 de mayo, los representantes políticos han mostrado su postura este domingo, de una u otra forma, a esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de avalar la convocatoria electoral. Jesús Sebastián. Sí, reacciones de la presidenta en Twitter. Es posible que hoy sí escuchemos a Isabel Díaz Ayuso en la Junta Directiva Regional y en el Comité. Ejecutivo autonómico del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, previstos para esta tarde. Pero de momento en la red social leemos que Madrid va a elecciones porque está en su derecho. Precisamente desde el Grupo Popular en la Asamblea y ante la reunión de la Mesa de la Diputación Permanente prevista para este lunes, su portavoz Alfonso Serrano advierte. Le pedimos al presidente de la Asamblea que haga una profunda reflexión acerca de los movimientos que ha tenido durante estos últimos días. Y confiamos en que mañana en la reunión de la Mesa de la Asamblea no haya ninguna nueva trequiñuela. Y se asuma lo que ha dicho el Tribunal s u p e r i o r de Justicia, que la presidenta de la Comunidad acordó la disolución mucho antes que los intentos de otros grupos parlamentarios de paralizar estas elecciones. Por su parte, el candidato socialista, Alge Gabilondo, asegura respetar la decisión judicial que respalda la convocatoria electoral y llama a la participación. Estamos dispuestos, en todo caso, con claridad una vez más, a concurrir a un proceso extraordinario para constituir la Asamblea de Madrid como representación de la voluntad ciudadana. Llamamos a la participación en el proceso electoral y estoy, estamos o y e s t dispuestos a hacernos cargo del Gobierno de Madrid. La portavoz del otro grupo responsable de las mociones de censura, Más Madrid, confirma que no va a recurrir a la decisión judicial y habla de irresponsabilidad. Mónica García. Se consuma la irresponsabilidad de la señora Tizo、eh, mientras toda Europa está pensando en cómo reconstruir. n o、eh... Las regiones después de esta crisis, de esta triple crisis, la señora Yusu está pensando cómo puede gobernar con el partido de la ultraderecha. Y de nuevo, a través de Twitter, la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha celebrado la convocatoria electoral. Misma vía la elegida por el vicepresidente Ignacio Aguado, para tildar de despropósito que con más de 1.600 personas hospitalizadas. 424 en las UCI s y más de 447.000 personas en paro. El capricho de Ayuso sea lo primero. Aguado cifra en 20 millones de euros la convocatoria electoral, que además, recuerda, será en martes, por lo que advierte a las familias que deberían contar con que no habrá colegio. El auto de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid protege el derecho a poder disolver anticipadamente la Cámara y convocar elecciones, a pesar, Jesús, de que se hayan presentado esas mociones de censura. Sí, los magistrados establecen en el auto, dictado tras dos días de deliberación, que la validez y eficacia del decreto firmado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso no puede verse comprometida por la presentación posterior de mociones de censura. De este modo, los jueces rechazan las medidas cautelares que reclamaban los letrados de la Asamblea de Madrid en el recurso presentado contra. El decreto de disolución y la convocatoria de comicios firmados por Ayuso. Agustín Ruiz es catedrático de Derecho Constitucional en Radio Nacional de España. Indirectamente, con unas cuantas frases, se adelanta que el tribunal considera que la, la, disoluc la disolución fue correcta y, por, y por tanto, no pueden las mociones de censura no pueden enervar esa disolución y evitar las elecciones. El decreto alude a dos decisiones distintas: la de disolver la Cámara y la de convocar elecciones. Según los magistrados, la convocatoria de elecciones sí que entra en vigor al publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid al día siguiente, dándose entonces comienzo al el procedimiento electoral y a todos los trámites. Pero para disolver la Cámara defiende que, es solo, que solo es necesario firmar esa orden cuando no haya mociones de censura en marcha, algo que así ocurrió porque Ayuso lo hizo 38 minutos antes de que se registrara la primera de las dos mociones de censura planteadas por Más Madrid y PSOE. Para saber al BOTS, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, a pesar de que el autor solo valora las medidas cautelares y no entra en el fondo de la cuestión, todo apunta a que la decisión final de los jueces irá en la misma línea que la defendida por Ayuso. Da pistas para pensar que le dará la razón al gobierno de la señora Ayuso, porque si no, hubiera accedido a la suspensión del decreto. Es lunes día en el que entran en vigor las novedades en las restricciones para controlar los contagios de coronavirus, que cada viernes anuncia la Consejería de Sanidad. Desde hoy solo hay limitaciones a la movilidad en una zona básica de salud, Morata de Tajuña. Además, recordamos, todavía están prohibidas las reuniones de personas no convivientes en domicilios y la circulación nocturna entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. El llamado toque de queda. Gracia l García. Desde hoy, Morata de Tajuña es el único municipio madrileño con restricciones de movilidad que se levantan en las 15 áreas básicas de salud que estaban confinadas hasta ahora. Elena Andradas, directora general de Salud Pública. La de Maricurí en el municipio de Leganés, la zona básica de Villanueva del Pardillo,、eh, las zonas básicas del municipio de Torrejón de Ardoz. Las zonas básicas del municipio de Collado Villalba y de San Sebastián de los Reyes. Es decir, se levantan las restricciones en 15 zonas、eh, básicas de salud. En todo caso, la Consejería de Sanidad insiste en que deben seguir cumpliéndose todas las medidas de distanciamiento social ¿eh? en Enandradas. Esto no debe、eh, relajarnos en ningún caso respecto a las necesarias medidas para el control、eh, de la transmisión que debemos seguir permanentemente.、Eh, De verdad, eh, eh, aplicando. El toque de queda se mantiene de 11 de la noche a 6 de la mañana y las limitaciones en hostelería, cuatro comensales en interior y seis en el exterior, así como la prohibición de reuniones en domicilios con no convivientes. Esto cuando se cumple un año de la entrada en vigor del estado de alarma, el 15 de marzo de 2020 comenzaba el confinamiento y la pandemia ya había llegado a las residencias de mayores. Coincidiendo con este aniversario, el movimiento Marea Blanca ha vuelto a las calles. ¡Recordar e s a d o d a En una nueva protesta apoyada por hasta 16 organizaciones ciudadanas, sociales y sindicales, han vuelto a reclamar, entre otras cosas, más inversión en atención primaria, reapertura de los servicios de urgencias y la reposición de los efectivos trasladados desde otros centros hospitalarios a l Isabel Zendal. Esta semana, el Ayuntamiento de Navacerrada tiene previsto reunirse con la ministra de Medio Ambiente y Transición Ecológica, Teresa Rivera, tras el anuncio de Parques Nacionales de no renovar la concesión de las tres principales pistas de esquí de la estación del puerto de Navacerrada. Saludamos a María del Mar Ocaña, concejala de Medio Ambiente de Navacerrada. Buenos días. Buenos días. ¿Qué esperan de esa reunión prevista para mañana? Bueno, nosotros lo que esperamos es que haya un compromiso por parte de. Del Ministerio, en este caso de Transición Ecológica,、eh, que nos refleje en, en, en, en el futuro, en un punto de partida hacia un futuro de, del puerto de Navacerrada, que hemos tenido durante muchísimos años、eh, un abandono y una no, no reactivación del puerto, que era lo que estábamos pidiendo. Junto con el ayuntamiento de Cercerilla, de los que somos propietarios.、Uh -huh. Claro, porque les han dado de plazo hasta el 31 de octubre para desmontar las infraestructuras. ¿Y después qué? ¿Ustedes quieren saber después qué?、Y、nosotros queremos saber después qué. Realmente a nosotros no nos han dado de plazo hasta el 31 de octubre, porque la zona donde están las infraestructuras son del ayuntamiento de. pertenecen al término municipal de, Sa, de la granja de San Ildefonso. Uh -huh. y, y son a ellos a los que les han dado los plazos. Pero claro, nosotros, la vertiente madrileña, tenemos muchas ocupaciones de, de, ese, de ese estilo en, el, en, el, en nuestros montes, junto con f e r c e d i l l a y, y queremos saber qué va a pasar también con, lo, con nuestras ocupaciones.、Uh -huh. Están en nuestro término municipal. Y aunque la gestión de todas estas ocupaciones la ha venido haciendo la comunidad de Madrid. Pues estaremos pendientes de esa reunión que tienen mañana, no solo el Ayuntamiento de Navacerrada, también representantes de los ayuntamientos de Cercedilla y la granja de San Ildefonso, María del Mar, Ocaña, concejala de Medio Ambiente de Navacerrada. Gracias por atender la llamada de Radio Nacional y buenos días. Buenos días. Y en este punto vamos a repasar ya, como siempre a esta hora, las principales noticias de Madrid destacadas en la prensa escrita. Esa t sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la convocatoria de elecciones del 4 de mayo, Jesús Cuba, los titulares. Así es, en el país titulan. La carrera electoral comienza ya con los partidos a la caza del voto de Ciudadanos, partido que, según el barómetro del CIS de febrero, tiene los lectores menos fieles. En el mundo leemos: La justicia da la razón a Ayuso y mantiene las elecciones el 4M. En La razón llevan un entresacado con la líder de Vox en Madrid, en la que dice: Ayuso va a tener que entenderse con Vox. Y ABC, a que titula Decenas de Ceses en la Batalla a Sangre y Fuego de los exocios s PP y Ciudadanos. Y repasamos también lo que dice la prensa digital este lunes. En el Confidencial Digital leemos a Ayuso ganaría las elecciones en la Comunidad de Madrid, pero necesitaría a ciudadanos para gobernar según una encuesta. Y en el Diario.es titulan La Justicia allana el camino para las elecciones en Madrid el 4 de mayo y los partidos arrancan la campaña. En los deportes, triunfo del Leganés en la jornada de liga en segunda división, que se cierra hoy. a n t e André, buenos días. Buenos días, por un gol a tres en el Carlos Tartiere ante el Oviedo. Los, los goles blanquiazules fueron obra de Javier Hernández en dos ocasiones y el tercero, ya en el tiempo de añadido, de Kevin Bois. Javier Hernández, bigoleador. La verdad que sí, que es una victoria que joder, nos da muchísimo ánimo, nos da mucha alegría porque、eh, recortamos puntos los de arriba que han fallado en esta jornada. Tras este partido, el Leganés es cuarto con 53 puntos a 7 del Mallorca, que es el líder. Hoy cierra la jornada e l Almería Alcorcón a las 7 de la tarde. El Alcorcón es decimonoveno, con solo tres puntos más que el colista, así que fallar significa volver a la zona de descenso. Además, Atlético de Madrid y Real Madrid preparan los partidos de vuelta de los octavos de final en la Liga de Campeones. Los colchoneros visitan el miércoles al Chelsea, teniendo que levantar un 0-1, mientras que el Real Madrid recibe mañana al Atalanta y hoy habrá rueda de prensa del técnico madridista. Zidane. En el derby de la primera división femenina, triunfo del Real Madrid por 0-1 ante el Atlético de Madrid con un gol de Sofía Jacobson en el 67. Antes, el Madrid Club de Fútbol ganaba Leibar por 3-1. Eso en fútbol. En baloncesto, triunfo de estudiantes ante Bilbao b á s q e t por 95-89. J. Cuspinera, técnico del equipo madrileño. Ahora mismo todavía no. Todavía es muy prematuro. Es una victoria muy importante. Es contra un rival directo en estas posiciones de abajo y además,、pues、bueno, habiendo ganado en Bilbao, tienes dos victorias. Ahora, si es definitiva o no, la mira en la salvación todavía está bastantes, bastantes victorias más adelante. Triunfo también del Real Madrid en la cancha de Vasconia, 74-85. Y no tuvo la misma suerte que los otros madrileños, el fue en Labrada, que caían de Manresa por 90-76. Es todo. La información sigue en esta sintonía. Feliz lunes.